La empresa tiene, si no me equivoco, hasta el 10 de enero creo el plazo. Entonces nosotros estamos acelerando, exigiendo a que ellos cumplan, pero falta todavía las cunetas, faltan las señales correspondiente falta algunas obras de arte que tienen que concluir. Nosotros como no quisiéramos en este momento acelerarlo, pero lamentablemente a veces andamos ¿no? con las empresas, a veces chocamos, por eso quisiéramos que... ...bueno, que las empresas sean serios en poder eh, trabajar con Montero... ...porque Montero es serio en su en la parte de presupuesto y ejecución de las obras. Sin embargo, muchas veces las empresas veces fallan... ¿no? ...y uno tiene que absorber los problemas que hay con las diferentes empresas. Eh, creo que hasta eh, en su etapa final el centro... Y, y, y faltaría la señalización correspondiente y algunas obras de arte como dije y con la iluminación de las pantallas letias es, la estamos ya le estamos haciendo un toque final. Me alegra mucho mucha gente uh -huh. está muy contento con la ilumina con, la, con el cambio de luminarias y creo que las diferentes avenidas estamos enbellciendo mejor que antes. Nos falta ahora un trabajo que es señalización. Eh, estamos trabajando en eso. Ustedes son testigos, el otro día hemos aperturado pinturas para señalizar las, las diferentes avenidas y calles para poder eh, bueno, hacer un control o que cumplan el tráfico vehicular, ¿no? la, tanto las señalizaciones horizontales como también verticales.